Nicolás Lantos, Juan Manuel Estrasburger, La Hora Pulenta. Señoras y señores, en vivo en La Hora Pulenta y por Nacional Rock con ustedes, Opio. Dije y casa, cielo, amor, mar, valió. Cielo amor Con ritmo de lambada al final. Total. El tema, la primera canción la de Opio. De latinoamericanos, mover el culo. This is a message. La lambada, que en realidad es una canción tradicional boliviana. boliviana. Nosotros la conocimos por su versión menemista noventosa brasilera. Por eso, ¿no? esta es la versión nacional y popular. Nacional, popular y psicodélica. <risa> y psicodélica. Totalmente, muy bien. <risa> nacional bueno, y psicodélica. Bueno, bienvenido. Gracias. Y... Thanks. Un gusto para mí volverlo a verlo en vivo después de aquellas eh, recitales ahí. Esa en, fue la ¿sí? última vez. Y que te ve en vivo sí. Es que Cuando no muchas más. Hubo <ríe> no, <ríe> no, muchas más. Obvio, hay, ¿De qué es, año sí? estamos hablando? 2002. Mil... Ah la pues mierda. 2002. Sí. No no un poco más. 2001. 2003. 2003. 2003. Bueno tampoco. <ríe> <ríe> <ríe> oh, guarda eh. <ríe> eh para obvio es mucho tiempo. <ríe> <ríe> Cada año es un siglo. Bueno eh, qué viene ahora. Eh, ah, música. Sí. Bueno, esa, es, esa canción se llama Between Value and You uh -huh. y tenía un medley en el medio con otra que se llama Boomerang. Sí. Este, y ahora voy a hacer el blues de un blues. Muy bien, Dale. Dale. ¿Va? Muy bien. Siempre marcado en lo que es el soul de Plaza Francia, que es mi género. Claro. Ahora pulenta. General en esta parte le preguntamos por las próximas fechas y demás, no pero hay. no vamos a pasar por ese trance. Pero ¿hay sí hay un SoundCloud, ¿no? Para escuchar. escuchar Opio? Sí, el SoundCloud hay varios temas. Este está, por ejemplo. ¿Qué son grabaciones de, de aquella época o no, subiste no, cosas nuevas? Son, no, son cosas más de los últimos años grabadas con en el garage band, uh -huh. el programa de Macintosh. Sí, sí, eh, muy bueno. Así que no son tan peladas como esto que estoy haciendo acá, mu es mucho más barroco, qué sí. sé yo. Eh, a, a mí me gusta más esta onda de opio. No está mal la otra. la concha de la lora. Y sí, bueno. <risa> Eso, sí, Hasta es así. Basta que uno diga algo para que... Sí, la, varios dicen lo mismo. Varios, bueno, no soy el único. También se encuentran tus temas... En... A él no, a él le gusta más lo que está en SoundCloud, ¿no? Eh, ¿te, ¿Te puedo contestar en un ratito? <risa> los temas de opio se pueden escuchar también en aquellos famosos compilados de Índice Virgen. Sí. Eh, los dos En los dos volúmenes estás. Sí. Y el revólver, como bien re recordaba Matías. Eso fue lo primero que salió, el cassette revólver. También también estás en un compilado de, del verano, colección verano. Sí, es verdad. Eh, claro. Y también estás en la obra claro ponente al, resqueta, al rescate. Al rescate. Al, re al, re al rescate. Así que bueno, bueno, estás en muchos compilados estás en muchos compilados. Eh, soy artista de compilados. Sí, sí claro. Somos, porque ahora estoy yo solo, pero eh, Opio también es un gente. grupo, claro, claro. Opio es un grupo que a veces estoy yo solo. Así, sí. Claro, muy bien. Vamos a escuchar algo más. Dale, va. Alada te irás de día. Alada volverás Estamos llegando al final de este programa, queda todavía una canción más de opio, pero antes como siempre agradecerle a Adrián Viña en la producción, a Diego Girau en la operación técnica, Lucas Mamón haciendo sonido aquí en el estudio agradecerle a Fernando por supuesto por haber venido, recordamos sí. eh... que este recital enterito lo van a poder escuchar El martes o miércoles cuando lo subamos a nuestro blog. Buenísimo. Material histórico. El único recital del año. Muy bien. Bueno, aquellos Exacto. que se lo perdieron o lo quieren revivir lo no van a poder no hacer otro. También le agradecemos a Claudio con el que hablamos por teléfono con respecto al documental. Sí. También al Sol. Agradecemos al y Sol. Y le agradecemos especialmente al Sol que salió. A todos ustedes por acompañarnos como cada sábado nos vamos a reencontrar el sábado que viene aquí a la misma batidora por el mismo Vaticanal Los dejamos entonces con un tema más de opio y nos vemos por ahí, chicos. Lejos está la hierba